La p a r e c h a a Shabuah, la porción de esta semana, comienza diciendo: b a r a Janán el Adorai, y supe que al Eterno. Al inicio de esta porción, Moisés aparece invocando. La misericordia divina, pidiendo a Dios entrar a la tierra prometida para poder contemplar la obra de la conquista recién iniciada. m o s é s había librado la batalla sin contra d el rey Sijón. Y Oj también había repartido la tierra entre los t r i b o s de Rubén, Gad y l a s m e d i a s tribus de m e n a s é s También Mosé i s designó a Jehoshua para que ocupara su lugar. Dándole todas las instrucciones pertinentes del caso y, sobre todo, que se esforzara y sea valiente. Hazak, Hazak. Para poder luchar contra los 31 reyes de Canaán y que no tuviera temor. Ya que Hashem estaría luchando del lado de los, de los israelitas. Después, de, después de todas estas cosas, que no h a b í a n sido llevado poco tiempo, Mosés comienza a rogarle. Al Eterno para que anule el decreto que había establecido, el cual prohibía, prohibía la entrada de Moisés a la Tierra Santa, a、es、Israel. Por eso dijo: va, e a h a n a n a va, va, va, va, va, va, va, v Le supliqué al Eterno. Mi propósito hoy día no es buscar las razones por las cuales m o i s é s n o entró a la tierra prometida, sino ir un poco más allá. Todas las obras. Toda la obra de Moshe Rabenu fue con trascendencia profética y eterna a la vez, con el objetivo principal de mostrarnos a Yeshua en cada milagro, en cada acción y en cada hecho de la Torah. Como está escrito, profeta les despertaré de l medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Amén. Quiero específicamente en este día. Hablaré del capítulo 6, justamente creo que fue el de yo,、eh, hermano Yohanán, versículo 4, ya que nos habla proféticamente de lo que habría de ser la palabra encarnada. Creo que hermano David ahí va a dar alguna respuesta a lo que estuvimos conversando. Si más Israel a d o n a r el genio, a d o n a r el Had, dice la, la palabra, la Torah, escucha a Israel: el Eterno es nuestro e r o í n el Eterno es uno. Hashem inició los diez mandamientos diciendo: Yo soy el Eterno, tú e l o a que te sacó de la s tierra de Mishrai, de Egipto. Sabían que m o s é s tenía miedo. m i e d o d e que los israelitas no entendieran a partir de dicha palabra que e l u h i m es uno y su nombre es uno. Shema Israel, Adonai, e l dueño Adonai e c h a d Este versículo, este p a s u c o Representa la declaración de fe del pueblo de Israel. Y se ha constituido en la frase que identifica al pueblo de, de Israel, de que identifica a todo el judío. Que el deber de cada uno de nosotros es p r o n u n c i a d a al menos. Dos veces al día, una de la mañana y una de la noche. El mandato de escuchar, el Shema, es más que oír o poner atención, es humillarnos y sucumbir ante nuestros propios deseos para que. Humildemente se abra nuestro espíritu y sea h sometido a la voluntad de Yeshua. ¿Quién dice amén? amén. ¿Están acá? Amén. Porque sólo de esa manera, amado, se puede entender que Elohim existe y que está entre nosotros. Que Jesús es el Rey Eterno.、Sí. Y e l w i n nos muestra cómo Él, con su poder, puede hacerse presente en su manifestación en, en el cuerpo físico. Es decir, su parte visible, la palabra en Jesús a Masía. Su palabra en Jesús a Masía. h a l e í con un gran propósito de amor a Javá, dispuesto d e l a n t e de la fundación del mundo, e l o h i n decía abrazar a la, a la humanidad con un solo, con un solo ser, e j e r e r en él. Repito, e l o h i n Desean abrazar a la humanidad con s o l o ser echar en él.、Amén. Somos llamados, somos llamados a estar preparados para la gloriosa venida de j e s u f Amasía. Cuando se escuche el es sonido final del Chofar, en la fiesta de Don Terroa. Ya que el s h e m a es simbólicamente la voz de Héroín. La s h e m a es la voz amorosa de Hashem. Es la voz amorosa de nuestro padre, invitándonos a seguirlo. Y a dejar toda clase de abominaciones, idolatrías, rebeliones y pecados, reconociendo que Yeshua es la puerta y que solamente a través de Él se puede entrar al Sukkot, o al tabernáculo eterno en la boda del Cordero. Como está escrito, <coughs> y escribe el mensajero de la quejidad que está en Filadelfia, a Carlos Padre Ju, Benet, el santo bendito y verdadero, <coughs> que tiene la llave de David. <coughs> Perdón, amado. Que abre y, no, y, ninguna, y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre. Dice estas cosas: Yo conozco tus obras, y aquí he dado la puerta abierta delante de ti, y ninguno las puede cerrar, porque tienes algo de, de, de potencia y has guardado. Mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 7 al 8. Es reconocer, amado, es reconocer que Yeshua es la puerta y que solo a través de Él se puede entrar al encuentro de Elvin. Como está escrito. Es relación capítulo 3, 20 al 21. He aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que vencie, yo le daré que se siente conmigo mi trono, así como yo. He vencido y me, has, y me he sentado con mi padre en su trono.、Amén. Ezequiel también dice: Y sabrán que yo, su heroín, soy con ellos, y ellas son mi pueblo, la casa de Israel, dijo Adonai. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi p a c t o hombres sois, y yo vuestro h e d u i n dijo Adonai.、Amén. En la primera venida, de Mesías, de、eh, y e s ú u a como siervo suficiente, Israel no entendió este llamado. Lo cual el mismo Masías dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar sus hijos? Como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste. eso? Y continuó d i c i e n d o e l mismo m a t e s t r a o y l a i n s e n s a t a dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras <coughs> y a vosotras, y más bien. A, a los que venden y comprar para vosotras misma. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En el libro de j o h a n a n Capítulo 14, 8, hay algo interesante.、El、capítulo 8,、eh, 14, 8, <coughs> dice: le dice Felipe a Donái, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, Le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto ha visto también al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstanos r al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No dice yo. Fíjense que no dice que yo soy el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Más el Padre que permanece en mí, él hace la palabra, hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre ¿eh? y el Padre en mí. De otra manera, créeme. Por las mismas obras. Amén. Amén. La extrema y máxima exigencia de Yeshua fue explicar a sí mismo esta misma, este mandamiento. Al derramar su sangre por amor y acero, extender. Infinitamente demostrando que así como el Padre y el Hijo e uno, son u n s o uno, es esencial para alcanzar la vida eterna llamar a h i u í n y al prójimo, pues en cada ser humano habita el d u í n Decimos que en nosotros. Habita, ¿verdad? Habita la roja con el. No se puede amar, amado. No se puede amar a l g u i e n sin amar al prójimo. Ni pretender amar al prójimo si, si no se ama a l g u i e n Ambas. Por,、eh, p r o p o s i c i o n e s son una sola verdad. Hombres de h u a son un solo en el Elohim, el Elohim de Israel.、Amén. Grande es el misterio, grande es el, el misterio de la piedad. Se ha manifestado en carne, ha sido justificado por la Shua. Ha sido visto veros mensajero, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dice Timoteo 3,16. Ahora, hay una cita muy importante que es Marco 12. 28 a 34, que dice: Llegándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el principal mandamiento de todo? Y Jesús respondió. El principal mandamiento de todo es: escucha Israel. Nuestro Elohim, uno es: Amarás, pues, a tú, Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma, y de todos tus pensamientos, y de toda tu fuerza. Él es el principal, principal. Y el segundo es semejante a Él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad, has dicho que uno es y no hay otro fuera de él. Y, y que amare de todo corazón, de todo entendimiento y de toda. El alma y de toda la fuerza, llamar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Y yo, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Ebrín, y ya ninguno osaba preguntar. Amén. La declaración de este escriba nos hace entender que había llegado casi al pleno al l p entendimiento o e n de s h e m á n Israel. Porque conocía la Miseba, a h a b á Hashem, el mandamiento de amor h a ser. h A c i a Dios y h a c i a e l prójimo. m á s para entrar plenamente en el reino de e r u i n le faltaba reconocer a y s u a como su rey. Así que, así como e r u i n es d e j a r unidad con su palabra, エハー、ユニダー、フォー d パラブラレダー、ラパラブラレダー、ラパラブラレダー、ラパ n ブラレダー、ラパラブラレダー、エハー、エハー、エハー、エハー、エハー、エハー、エハー、エハー、エハー、エハー、 Una vez aceptada por nosotros, nos lleva a formar parte de ese cuerpo con u n a misma quejidad conformada a la altura del novio. Amén. ¿Eh? Amén. Amarás de todo, de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todos tus recursos. Capítulo 6, versículo 5 de b a h n d e s p u é s de que m o i s é s le ordenó a los judíos que supieran que Hashem es uno. Le mandó a servirlo por amor, a servir por amor. Veamos de esta manera, veamos de esta manera. Cuando un súbdito ama al rey, hace todo lo posible para cumplir con sus deseos. No Lo sirve por, amor, por temor, evitando sangre de sus preceptos, por miedo de que le quiten a sus hijos, le quite su dinero. Como el esclavo que sirve a su amo en contra, en contra de sus deseos, simplemente porque tiene miedo. De que lo azoten. Pero si la persona sirve a su amo por amor, entonces, aunque lo azoten, ella continúa cumpliendo con la voluntad de su amo. Lo mismo ocurre con la persona que ama a Dios. Igual que El alma ama al cuerpo porque no quiere abandonar el alma y el alma no quiere abandonar el, el cuerpo. Algo similar. Amar a la razón también implica que uno difunde el amor entre la gente y difundir el amor entre la gente, amado. Desmerece que santifica el nombre de Dios. Así que aquel que ama a Jacén deberá evitar engañar a la gente, al prójimo. Tanto judía como no judía. Si una persona, a r ó o b a Roba r a un gentil también podría robar a un judío, siendo judío. Entonces, del mismo modo, uno debe evitar toda conducta, falta de ética, tanto con respeto a un judío como a un gentil. Para no causar una profanación del nombre de Dios. Amén.、Sí. Muchos ven el amor al prójimo relativo a ser caricativo con los pobres. Es decir, proveyéndole comida, ropa, dinero, entre otras cosas. Pero Yeshua nos enseña que el amor verdadero es reconocer al Padre en Él, en Yeshua. Y Él, a Yeshua, e n el Padre. O sea, verlo cara a cara y guardar sus mandamientos, testificando a demás de su infinito amor. Dice la palabra en Johanán 4, 9, primera de Juan: En esto se mostró el amor de, para con nosotros, en l que envió a su hijo uigénito al mundo para que vivamos por él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor. Que Elohim tiene para con nosotros es amor. Y el que permanece en amor, permanece en, en, en, él. en él. En él y en él. Y Joharán 4, 8 dice: El que no ama, no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor.、Amén. Y Juan 14, 21 dice: El que, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama sea amado por mi Padre, y yo le amaré y me m a n i f i s t a r é a Él. Amén. Amén. Veamos qué dice entonces, estamos analizando un poco el Shema, capítulo 6. Versículo 6. Y e s t a p a l a b r a que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que quiso decir Hashem con respecto a estas palabras, que esta palabra que te ordeno, cumplir con los preceptos. y Unificar el nombre de Dios deberá, deberá estar grabada en tu corazón. De ese modo, no la vas a olvidar siempre que medites en esta palabra dentro de tu corazón. Hablando del corazón, el corazón que es? es un órgano. Es más importante que t i el n e e ser humano, el órgano más vital que tenemos en nuestro cuerpo, lo encontramos entre los pulmones en el centro del pecho, unido a la espina d o s a l Al final de una larga vida, el corazón actúa como una bomba, ¿verdad?, que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo, suministrando oxígeno y nutriente s a cada célula. Y además tiene el trabajo. De recoger el dióxido, dióxido de, carbono, de carbono y la sustancia de desecho producida por esa misma seguridad. La sangre es transportada desde el corazón al resto del cuerpo y después regresa nuevamente al corazón. Hacen en su gran sabiduría, supo poner en nuestro corazón su amor y su historia.、Amén. Como parte esencial de nuestra vida, para que nada de lo que hagamos lo hagamos separado de Él.、Amén. Me estoy d a n o a entender.、Amén. la verdad A la, la alegoría que estoy haciendo. Si la Torah está en nuestro corazón, va a recorrer día y de noche todo nuestro ser. Y cada vez que late nuestro, nuestro corazón, se le da que se contrae de forma alegórica, es el Win que nos llama a escuchar su voz. Amén. Amén. Capítulo 30, desde Barín 14, dice: Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. m á s ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amados hijos, si recuerdas la palabra, también llegarás a reconocer a Hacen, que fue quien la dijo. Entonces, vas a meditar a c e r c a De la infinita sabiduría, d e Dios y lo vas a alabar y le vas a agradecer y querrás conocerlo muchísimo más que antes. Y finalmente te vas a llenar de un amor profundo de Él. Entonces amarás a Hacem y cumplirás. Con todos sus preceptos, pensando que, pensando qué pequeño e s en comparación con las huestes angelicales que sirven a, a Dios. Al reconocer esto, sintieras un tremendo amor por j e s e r Todo esto llegará como resultado. De cumplir con los preceptos. Amén.、Sí. En conclusión, e n e s t a p a s a d a amados, hemos estudiado, al menos superficialmente, el punto central de la fe hebraica: el shema. e l u í n nuestro padre, es uno. Hemos, hemos tratado de comprender la Shema, el Shema de Israel. Sin embargo, sería un extremo pretender lograr que, que en un, un s o b r estudio e v e de la parásita. O en un libro, o en mil libros, para entender entender lo que es el s h e m a Israel. Pues entender todo lo que implica el s h e m a Israel supera todos los análisis, aún de la misma s de la misma Torah, para entender qué es lo que es el Yema Israel. Hay que comprender quién es Yeshua y cómo somos nosotros mismos viviendo Yeshua en nosotros.、Amen. Es un tema demasiado complejo y amplio. Pues aunque ahora entendemos y creemos e e una forma sencilla que Yeshua, nuestro Señor, nos llama a ser Shema. Escuchar. Como las ovejas escuchan la voz de su pastor y acuden a su llamado. Así debemos hacer nosotros ese llamado, ese escuchar. Así debemos hacerlo para que Él, y solamente Él, nos, nos enseñe su Torah y sus versos, sus evangelios. Pero es un proceso muy largo, amado, que toma toda la vida y cada experiencia en la vida misma. El u i n o s habla desde de el amanecer durante el día al anochecer y cuando estamos dormidos. Su rua a c o r g e está escuñando, está escuñando. i n c l u y é n d o n o s en nuestros cuatro meses. Ese mismo tiempo que hacemos el Shema. Una vez, una vez, un reconocido filósofo ateo, en su h e c h o de muerte, dijo, Si Dios no existe, la vida no tiene sentido. Hoy entendemos que si el h i r o n o nos habla, nosotros no nos disponemos a escuchar, estamos d e s p e r e c i e n d o la vida. El Semá no es una oración que se repite. Varias veces al día. e Shema es una situación constante y permanente que enlaza al padre con el hijo. e Shema, amado, es el Wing ejerciendo su paternidad con nosotros, sus hijos, a través de su palabra. De vida y verdad dadas por su propia boca, la boca de Jesús a m e s í a En ese tiempo en particular, el que llamamos al cielo para que el pueblo de Israel escuche la voz de Ebrín, que el pueblo de Israel Escuche que, aunque el mundo lo abandone, lo ataque, todo el reino, todo el reino del cielo está con él. Amén. Amén. Y estará siempre con él. Amén. Amén. Que aunque oiga las voces de odio de las organizaciones de las Naciones Unidas, De la OTAN y de las organizaciones y de los gobiernos que no conocen de la, de la Torah ni de la obra redentora de Elvin, para que la humanidad y del papel que juega Israel en los propósitos de Elvin que Israel escuche desde el cielo la voz de su Salvador. De Yohan m a s h i a h A voz de aquel que va a justiciar a los que han perseguido, han hostigado a su pueblo con odio, violencia y terrorismo. Y también que el mundo escuche que hay un heroín que defiende a Israel. Que el mundo sepa que Yeshua Masía es el libertador y salvador de Israel.、Amén. Que Él libra las causas de su pueblo. Que Yeshua guardará a Israel como la niña de sus ojos, aunque los gobiernos, presidentes, ejércitos y organizaciones mundiales se molesten y busquen la destrucción de Israel. Y también que Israel escuche que no está solo, que tiene padre y esposo, que se, que se preocupa, que se manifestó, amado, en una columna de fuego para darle la ley más justa por la que ninguna otra nación se ha regido. Sacarlo de la esclavitud física de Egipto y que luego se manifestó y murió en un madero para sacarlo de la esclavitud del pecado, y que ha prometido no solo la victoria en, en el campo de batalla, sino también la victoria eterna y la gloria que Israel alcanzará. Cuando todo israelita reconozca que Yeshua es su Elohim y que fue fiel, lo sacó de Egipto, fue fiel sufriendo el apropio en el Madeo r y fue fiel hoy también. Finalmente, que Israel escuche y tome aliento en que Yeshua vendrá y transmirá. e Va a terminar como、eh, te, terminará con el acusador que propagó el espíritu antisemita de Amalek por la tierra y la hará justicia, así como está escrito en Revelación, Jica Lut, Apocalipsis 12, 9 a 10, que dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satán, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus marajín fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de l nuestro Elohim, la a c t u a l i d a d de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim, día y de noche. Y finalmente, amados, Dice el Salmo 122. Yo me alegraré con los que me decían: A la casa, de, a la casa iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado. Como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Adonai, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de, de Irvín, porque allá están está las sillas de juicio, los tronos de las casas de David. Pedí por el Shalom, por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea el, la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por el amor de mi hermano y mi compañero, de ellos, Shalom sea contigo. La paz sea contigo. Por amor a la casa de nuestro e d w i n buscaré tu bien. Amén. Sabayadón, amado. Vamos a orar. Vamos a poner el pie para elevar una oración. Padre bendito. Abba Carlos, a b a Carlos, Padre Ju, Padre bendito en este momento, quiero darte las gracias por haber permitido llevar tu palabra en este día especial, en este día como es Shabbat, tu día de descanso que tú nos has dado, Padre. Para ofrecerte a ti en toda intensidad lo que se r e q i e r e en el descanso de hacer lo que no debemos hacer,、y、dirigirnos a ti en tus negocios, estar en tus negocios, como decía nuestro maestro j e s h u a 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、i たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私 Ha hablado a través de mi l i a r i o Señor. Para que esa semilla tenga el efecto poderoso de ser germinada en los corazones de cada hermano s y amigo s que están hoy a c á presentes. Y que ellos permitan que en ese corazón se germine, crezca esta. Planta que tú has abonado en sus corazones, Señor. ¿no? Es el más escuchar, es más que escuchar. Es rendirnos a tu pie, Señor. Es apartándonos de la h i d r o b a c t r í a de las abominaciones. De revelaciones del pecado, Señor. Gracias, Señor, p a d r e los c i e l o por esta hora que ha permitido que este siervo tuyo haya encuentre gracia ante tus ojos, Señor. Gracias, p a d r e los c i e l o por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Amado, j e s ú s a Amén. Y Amén.